Contacto con Carlos Sorati. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto en saludarte. Juan Pablo Bertolini lo saluda. Muy bien. El gusto es mío y sabemos que usted está eh, pertenece a un grupo que es, es un, el grupo en defensa del arbolado urbano, ¿es así, Carlos? Así es, parece una, una palabra media rara, defensa, pero la defensa incluye varias cosas. En lo principal es ayudar a que la gente pueda cuidar el árbol y no este, descuidarlo. Eh, en general, como no se comprende bien cómo funciona un árbol de vereda o de parque, se los maltrata. Se traslada un tratamiento del árbol frutal, que necesita podas continuas o anuales, y se lo lleva al árbol de vereda que... No, no es lo propio, ¿no es cierto? Claro, esto, eh, Carlos, lo hemos visto, o sea, yo cumplí 50 años este año y en Santa Rosa, durante toda mi vida, vi en el arbolado de las veredas la, este, la deformación propia de haber sido podado y a veces este, mutilado todos los años. Antes, por lo menos, este, en las épocas que yo vivía en la Villa Santillán, era todos los años sin falta, era la gente se comprometía con esto de, de meterle claro. al serrucho. Este, Carlos, usted nos dice que esto, por supuesto, es una práctica totalmente equivocada. Pero pues ¿no? hemos tratado de revertir en la medida de lo posible porque no tenemos muchos medios, pero eh, ese es un aspecto de la palabra defensa. Y la otra es apostar a lo positivo, digamos, que también en varias localidades de la provincia ...faltan árboles en las veredas... ...y por eso tenemos actividades... ...que con el apoyo de DAFAS... Eh, ...ya hace cuatro años... ...esta es la cuarta campaña... Eh, eh, ...estamos regalando árboles... ...y tutores para colocar en la vereda... ...y bueno... En el, eh, ...por primera vez este año llegamos a Toay ...y la semana pasada... ...que estuvimos el viernes... ...fue algo inesperado... Eh, el, ...el éxito de la convocatoria... ...porque en una hora y media pudimos distribuir los 100 árboles que habíamos llegado. Por eso volvemos este viernes, dentro de un rato, hoy, a pesar de que pueda haber algún llovina... Algún sea, chaparroncito, a sí. A partir de las 14, en la escuela secundaria de Toalla, que está cerca de la rotondita ahí, el eh, cruce de nivel, en la a paso de nivel, La escuela nueva, vamos digamos. Vamos a contar otra vez con otros siete y pico de árboles para ver si favorecemos el arbolado de la ciudad también, ¿no? Qué bueno. Esto, este, usted nos cuenta, Carlos, que ya la semana pasada estuvieron haciéndolo y, sorpresivamente, eh, les sacaron las plantas de las manos. Sí, fue algo... porque en, en, en, es un tema muy amplio, porque todo lo que tiene que ver de la relación de las personas con la comunidad tiene un montón de aspectos. Eh, y eh, un poco por sugerencia de la Secretaria de Desarrollo Social que tiene la Municipalidad, nos indicó la conveniencia de ir a este secundario, porque tiene barrios nuevos cercanos, como Aguas Buenas o Las Cortaderas, y, pero es un problema que supera nada más a los barrios nuevos, porque a algunos les faltan árboles, porque son justamente por eh, urbanizaciones nuevas, pero han venido de todas las partes de la, de la ciudad. Y fue muy agradable porque se han mostrado dispuestos. A... Nosotros entregamos el árbol con un tutor y las recomendaciones de cómo plantar bien. Porque muchos de los problemas que origina el árbol en la vereda son porque no están bien plantados. Aparte de si está mal elegida la planta, que es otro problema más todavía. Entonces, eh, le damos una serie de recomendaciones y toda gente muy bien dispuesta, motivada, porque ha habido plantaciones anteriores que reconocen que existieron, pero quizás se hicieron fuera de época además y no fueron ex exitosas. En cambio ahora estamos en el momento justo, tanto que el martes que viene, eh, agosto es el mes del árbol, en el sentido del homenaje a recordarlo y cultivarlo, y el martes que viene es el día del árbol en la Argentina, que vamos a estar regalando nativas, para que se conozcan más, ¿no? Bien, bien. Este, Carlos, ¿dónde va a ser esta actividad de la semana que viene? La, nosotros todas las actividades hacemos con el apoyo de DAFAS. En conjunto trabajamos. Y esta entrega de nativas que van a ser Caldenes, Algarrobos, Barba de Chivo y Azar del Monte, va a ser en la sede central de DAFAS, ahí en la calle Peregrínicas y la avenida San Martín. Ahí Pasta está, Rosa, ahí. en la misma sede de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social Exactamente, de Exactamente, nos la ahí a las 11 de la mañana... Y entregamos a los interesados, que siempre son muchos, este, Uy, trat bueno. tratativas para que se conozcan mejor. Cómo me gustaría hacerme de un algarrobo, Carlos Ross, le digo la verdad, pero no sé si voy a poder estar ahí. Bueno, ya voy a hacer bueno. los tratativas para que vaya un representante mío a ver si me puedo hacer de un algarrobo, ojalá que pudiera. Bueno, <risa> vamos a hacer lo posible para que tengas un agarro, Carlos, entonces hoy a partir de las 2 de la tarde de nuevo en Tuay con un montoncito de plantas abajo del brazo y con indicaciones para que los vecinos planten bien, Carlos, porque es importante tener en cuenta la medida de la vereda. Eh, como usted decía también, la especie o la variedad de árbol, para poner en nuestra vereda. Muchos eh, de vecinos creemos que la vereda viene con el mundo o sea, el, el, el, la planta que está ahí cuando uno nació cuando uno creció, cuando uno fue a alquilar a un lugar, cuando uno cayó en una vivienda nueva a vivir y bueno, dice, acá ¿por qué no hay planta? Y acá no había planta, así que no hay. Ah, claro. bueno, mirá vos ¿y qué? ¿irá a caer algún día del cielo una planta? ¿Cómo se, le, ¿Cómo se le refresca al vecino? ¿O cómo se le informa de las posibilidades de tener una planta en la vereda, que es, da un poco bueno, de sombra. No solo, no solo es importante para que uno ponga el autito abajo, Carlos, ¿no es cierto? Exactamente. Eh, justamente, el otro día antes de la entrega habíamos tenido una charla taller, como se denominó en el colegio, y tratamos de superar el concepto tan, digamos, elemental del árbol asociado a sombra. Eh, tienen muchas otras funciones. Por ejemplo, ahora casi todo el mundo se siente agradecido de la floración de los ciruelos de jardín, que muchas veredas lo tienen. Claro. Están en plena floración actualmente. Pero además del aspecto este, estético, ornamental, está comprobado el efecto positivo que causa en el ánimo de las personas ver el verde y, y lugares bien arbolados. Por suerte, esa, ahí tiene bulevares hermosos, bien arbolados como es el de la trece caballería que, que todos se quedan admirados de esos este, Eucaliptos. hay unos olmos bola ah, este, claro. que a todos les llama la atención, que fue una época más optimista de plantación por eso es una planta que se cultiva injertada ¿no? pero es de un aspecto hermoso, ¿no? pero aparte de, del aspecto ornamental las plantas en el concepto moderno eh, tienen también una función descontaminante, o sea, retienen polvo del aire, disminuyen los ruidos del, del ambiente, más del, del tránsito principalmente, y también regulan aspectos de temperatura, no solamente la sombra, sino que enfrian el, el, especio, el espacio circundante, y en un tema tan acuciante como es ahora el de las napas freáticas, ayudan a aliviar el tema de las napas este, con mucho eh, nivel alto, ¿no? Claro. porque transpiran. Así que son una serie de funciones que cada vez que se entiendan mejor va a ser más favorable a que la gente vea al árbol como un amigo y no como un creador de problemas. Porque el árbol bien plantado es para disfrutar, no es para sufrirlo. ¿no? Cuando hacemos el relevo de las causas de la gente que extrae el árbol, que son muchos los que hacen ese trámite, generalmente son por problemas de raíces. Y paradójicamente, como vos mencionaste anteriormente, lo que es más frecuente es ver la poda de la copa, pero nunca se habla de la poda de raíces. Tal cual. Y, y gran parte de los problemas se anticiparían si nosotros entendiéramos que periódicamente tendríamos que revisar el espacio alrededor del árbol y ver que las raíces que son muy superficiales deben ser podadas. Y tal bueno, cual. tratamos y que no, de difundir. Y, ¿sí? no, y la gente no sabe, y además eso no afecta directamente la salud del árbol que está eh, implantado mucho más profundo, ¿no? Y que eh, saca sus nutrientes de mucho más abajo. Es, claro que es, es, es, todo es integrado, ¿no es cierto? Tal eh, cual. Hay muchos aspectos que están relacionados, pero los que generalmente le dan anclaje son las raíces eh, incline, más eh, inclinadas que van hacia lo profundo. Pero si uno se anticipa puede ver la raíz que va a ser un problema cuando todavía es del tamaño de unos milímetros claro. o de un dedo meñique, sí, pero sí, no sí. espera que tenga 10 centímetros. Unos y capilares, digamos. Claro. Eh, eh. entonces para mucha gente el árbol es como algo automático, se pone en la vereda y después de 20 años se acuerda de, de los problemas que trajo. Entonces nosotros tratamos de esas cosas en el tiempo que podemos, en las charlas que damos o en el rato que... Eh, respondemos consultas, que el, el árbol, eh, no hay que exagerar los que se ponen por frente tampoco, porque cuando uno pone los que pide la ordenanza, que generalmente son dos, exagera o que los pone muy juntos o se va sobre la entrada de agua o la entrada del garaje de uno, o futura garaje o cochera, o se va contra la cochera del vecino. Y entonces son todas dificultades que se pueden prever y se disminuyen muchísimo. Cuando se coloca un solo árbol, pero muy bien elegido el lugar, alejado de luminaria, vemos una, tristemente gente que pone justo un árbol debajo de una luminaria, que después empieza el problema de que es oscuro el lugar. O lo pone muy cerca de las cañerías, entonces después se queja de que le entró en las en la raíces, le entró en los caños. Pero si está más de dos metros y con ciertas precauciones no va a ocurrir eso. Entonces son una serie de cosas que tenemos que ir aprendiendo para disfrutar del árbol y no verlo como un problema, que generalmente se lo ve como un problema. ¿no? Ahí está. Carlos, en defensa del Arbolado Urbano Santa Rosa, tiene una página de Facebook, le acabo de clavar el Me Gusta, eh, y ahora voy a estar siguiendo esa página de Facebook. Lo cuento para que nuestros oyentes y nuestras oyentas sepan que hay un lugar en donde podemos ir a buscar información y podemos estar al tanto del trabajo que ustedes realizan, Carlos, con el apoyo de DAFAS, como usted nos recordaba, y que a partir de las 2 de la tarde van a estar haciendo Hoy martes en la localidad de Toay. Carlos, no, muchas... hoy viernes. Hoy... Viernes, viernes. Hoy, sí, hoy viernes en la... En Toay digo bien, digo en, el bien secundario secundario en el colegio secundario que está en eh, la 13 de caballería y el acceso nuevo digamos de eh, que, que pasa que, que pasa a la rotonda eh, después de cruzar el paso a nivel este Carlos eh, la verdad que muchas cosas por aprender muchas cosas por compartir con los vecinos sobre todo con los jóvenes que por ahí no se pusieron este, no, no, no se enteraron a tiempo quizás o no Pensaron en la posibilidad de tener una plantita, qué importante Exacto. para todos, no para el, el, el tipo que por ahí, como usted decía, dice la, ah, cómo la sufro, la, la, tengo que barrer las hojas en el otoño. <risa> este, son cosas que realmente son menores cuando uno empieza a darse cuenta o a enumerar todas las, eh, todos los beneficios que usted este, nos adelantaba algunos. Así que hay mucha Exacto. información para que los vecinos. Vayan a buscar a, este, a esta agrupación que está en, en defensa del arbolado urbano en San, de Santa Rosa. Como decíamos, tiene su página de Facebook. Y como dice el afiche, Carlos, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento, Carlos. Es ahora. Es ahora, exactamente. <risa> Ahí está. Eh, le agradecemos, Carlos, por este contacto, por supuesto. No, por favor, y tomadla. Y tomar los recaudos para que no te quedes sin un algarrobo. Muy Ajá. bien, muy bien. Gracias, Carlos. Buenas Muchas gracias. Que tenga buen día. Estábamos hablando con Carlos Sorati del grupo En Defensa del Arbolado Urbano Santa Rosa. Eh, Entérate de que hoy vamos a estar recibiendo plantitas acá en. Toay, ella eh, lo hicieron el martes y este viernes tienen que repetir, porque el otro día no le fueron suficientes las plantas y en, en cosa de una hora se habían ido 150 plantitas nuevas para las veredas de Toay. Vamos.